Abilities either on their backs or on their knees. There are ladies who just simply freeze and they're not turn away. And the widows that refuse to cry, were dressed in garter and bow tie, be taught to keep their legs up high in this vicious cabaret. At last, the 1998 show, the ballet on the burning stage.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 With panglers, there's no hope The watercolour in the flooded gallery There's a girl who does good for not sure is desperate for her father's love She believes that her beneath the glove Is what she needs to hold Though she doubts her heart's morality She decides to change There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw Suddenly, if the show is through The looks and with the cue, the close of Marshall's smiles At last in 1998 show The taught song, no one ever sings The curfew chorus line The comedy divine The bulging eyes of puppets Scoring by fighting screen Sí, vale, sí, ya estoy. que digo yo que no penséis es que, que si ya no duene, joder, lo que pasa es que quedóseme el, el disco del fondo, ¿eh? si del club de la lucha, quedóseme en casa, entonces si sí, yo cago en la vara voy a ir para casa a Collero, no, la verdad no fui a casa a Collero, porque daba la vara más que nada, no yo porque no tuviera tiempo ni, ni una cosa así, yo que andaba yo por Centro Vieux, andaba yo por Centro Vieux, entonces si yo cuando me de de que se me escasee toda la música en casa era de mi madre y digo yo bueno pues lo que lleve la sintonía saco la de internet sin problema ¿eh? y lo que no lleve la sintonía que lleve el fondo pues voy a la biblioteca y agarro otro y no pasa nada agarro uno cualquiera. O, agarré, agarré también una banda sonora habitualmente pongo la banda sonora de, de la peli esta de Cruz de la Lucha esta que tanto me presta a mí, de ¿eh? Fat Club ¿eh? pongo esa pero estaba en la duda, tenía, tenía dos en la mano cuando estaba en la biblioteca Tenía tenía la de la profecía, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? ya sentía esa banda sonora, ¿eh? está muy guapa en algún tema por ahí muy guapín y tenía también el de la noche mecánica, este ahí. Oye, ¿qué, ¿qué se te diga? Pues... pues como que me mola de la... de la... de la... De la Que marchen, marchen aquí los collecidos de. No, como todavía no, van a drogarse. Sí. Ah, no, no van a drogarse. Sí. No, que no, que yo que van a comer un caramelino o alguna movida. Bueno, <risa> eh, de los colegas también Domingo de hombre, que según salía aquí el. El collazo y el me es la de mi madre. Muy a ver, ¿o qué dices eso? A ver... Nada, nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué hago la... Oye, chaval, vienes aquí... Si estás presente en mi programa, en el Estudio Fales, tío, o sea... Aquí no se puede venir. Porque somos muy... A pesar de, de lo tétrico que es todo lo que ponemos, somos muy cariñosos. ¿no? Bueno, nada oye, no sé. No sé yo si la audiencia he entrado de acuerdo con eso, ¿eh? Pero bueno... <risa> bueno, nada, pues ahora, que vos estaba yo contando, a ver, qué tengo en el... parece que no se siente, a ver, no, parece pues que no se siente, bueno, anda. pues nada, que va sí, que a hacer, vamos a ver, hoy, hoy tampoco esto todo, voy a poner los cascos, a ver, Joder, ah. a ver, vamos a ver, bueno, los cascos ya están puestos, vale, eh, voy, sentadme, Ay, voy, sentadme, hoy pedí un, un bueno, nada, nada. bueno, ahora que tengo los casos puestos, ¿eh? ya veo que la, la música de fondo está, está bastante está bastante alta eh, voy a entamar con un voy a entamar esta noche voy a tomar con un cantar Eh, no he propio de mí Entamar con con cantares lo que pasa que más que nada allí para pa ponerme ya aquí en el sitio para ponerme falles o bueno casi que igual no tengo falta de, de empezar con un con un cantar eh, mmm, qué feo ¿empecé con el cantar o no empiezo con el cantar nada no empiezo con el cantar ¿Para qué? que decía yo eh, que bueno por cierto Que, en un, que estoy en Edonia pese al, al fondo de la música encargarnos aquí los collacios de, antes de, de presentarme de, de manera a fallaiza ¿eh? yo soy el y miserable, estáis sintiéndome a través de Radio Cuca de 107.3 de la frecuencia modulada si estáis sintiéndome ¿eh? a través del de internet de la nuestra página web entonces puedo aseguraros que no estoy No estáis sintiendo anedonia en en punto directo. Estáis sintiendo anedonia en puto diferido. Porque hoy xueves 21 de febrero a las 22:15 minutos de la noche no furor la nuestra emisión a través de a través de internet. Pasa moncho, pasa moncho. Últimamente non pasaba, pero bueno, claro. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan aquí a lo mejor non pasan en en ser en Radio Nacional y tal? Pues porque esa gente tiene muchas perres, ¿eh? tiene muchas perres y seguramente pues pues oye, eh, pueden permitirse pues que si un técnico de, de estas movidas, que si. ¿eh? que si joder, pues qué sé yo. Eh, <risa> coño, qué susto, ese es el cantar que te iba a sonar que confundimos al poner los bondes Bueno, que pueden permitirse que esto no pase porque con perras permite muchas cosas. Hay mucha gente que dice que les perros no dan la felicidad. Yo que queréis que pues cuente. Estoy absolutamente de acuerdo. les perros no dan la felicidad, ni dan nada. les perros lo que falle comprala. ¿eh? Eh, los perros lo que falle comprar felicidad, comprar comprar cosas que, que conllevan la que conlleva la felicidad, porque la felicidad digáis lo que digáis y penséis lo que penséis. Y vos faigan, y los vos tengan fecho pensar lo que vos tengan fecho pensar. La felicidad, claro que puede comprarse. ¿eh? La felicidad, claro que tiene que ver con, con los perros. Hombre, ya vamos a ver. Eh, normalmente, ¿eh? con estas cosas, cuando hay una variable para la que otra variable digamos que la afecta, normalmente de eh, comentarse que si es otro, bueno, variable, no sé si es lo mejor. Bueno. digamos que si el otro oye una condición necesaria eh, suficiente una condición necesaria y a la que la que si no si no si no la tienes pues como que a ver felicidad ni de coña eh, una una suficiente y que si la tienes entonces como tengas esa seguro seguro seguro que tienes la la, la felicidad digamos que los perres eh, no son una condición absolutamente necesaria no Siempre nadie te quita de ser feliz aunque no tengas aunque no tengas perres eh digamos que los perres no son una condición suficiente ¿eh? pues pues tener muchos perres y una eh, no signa pues ser un infeliz no conseguir comprar con esos perres comprar felicidad, pero simplemente eh, quedémonos en que si tienes perres tienes muchas más probabilidades eh. ...de ser feliz que no les tienen... ...sí, y así no hay, habrá muchos que tean ahora... ...eh, tirándose de los pelos y diciendo... ...no, anedónico, que yo lo que estás diciendo... ...no, no, en absoluto, no puede ser así no, de ninguna manera... ¿eh? la felicidad y ¿eh? independiente de los dineros y de los perres... ...no, amigos, eso es para mi idea lo que os pues, hicieron creer... ¿eh? Lo que os hicieron creer seguramente mientras mientras muchos años lo que os hicieron lo que vos a eh a decir a, a face pues creer con diez niños lo que siguieron contando cuando eres mayores existen muchos mitos existen existen muchos mitos de algunos mitos que son exclusivos de la infancia y que son mitos que nada más se tienen o se creen cuando, cuando somos niños ¿no? cuando la gente es niño y, y hay otros mitos que siguen creyéndose toda la vida No sé, eh, los niños ¿eh? como me decía, hablábamos ahora con el collacio de Domingo de Ramos y yo eh, decían los niños que <risa> decíamos Que, que hay niños que creen los reis magos ¿eh? pasen unos cuantos años y ya dejes de creer en los reis magos y estábamos diciéndolo porque estábamos hablando de la democracia ¿eh? consideramos a nivel de, de lo que es realidad ¿eh? no nivel no otros niveles lógicamente es ¿eh? ¿Eh? mucho más importante y son en nuestros vídeos los la democracia que los reyes magos pero bueno en cuanto a lo que es realidad pues son dos, dos ...dos cosas... ...bastante equivalentes... ...que sé yo, pues... ...los reyes magos no existen... ...pues la igualdad de derechos tampoco... Eh, ...la igualdad ante la ley tampoco... Eh, eh, ...yo que sé ...el derecho a la vivienda tampoco... Eh. ...en general... ...a ver, hay muchas cosas que nos lleven diciendo... un tiempo que nos las... Eh, ...nos les creyemos... ...o mucha gente les, les cree... ¿eh? ...la democracia y una de esas. Eh, ...la gente... Diz, no, no, pero la democracia y. No hemos dicho nunca eso de. Es, ye que la democracia y el menos malo de los sistemas. Cago en la mar, pero eso no es... Sí, vale, eso yo una frase de. No me acuerdo, un griego famoso. Coño, cago en la mar, seguro que aquí el collácio lo sabe, pero bueno. Eh, eh, y una pena, y una pena. Pero bueno, un griego famoso. Aristóteles, me parece que era. Griego famoso quiero decir un griego clásico, no griego de los de ahora, ¿eh? que habrá los famosos también, pero bueno, en fin, bueno, que creo que lo dijo Aristóteles, lo de que la democracia ya era el menos malo de los, de los sistemas políticos posibles. Eh, bueno, pues a lo mejor no es no, no, mentira eso, pero bueno el ser menos malo no quiere decir que sea bueno ¿eh? a lo mejor cuando es que eh, el menos malo de los de los sistemas políticos que existen llega a lo mejor lo que es bueno, llegue que no haya sistema político eh, política ¿eh? que yo sepia según siempre me contaron viene de polis ¿eh? La polis y, y como los griegos los clásicos llamaban a la ciudad. No sé si en el griego moderno polis también es ciudad. No tengo ni puñetera idea. Pero el caso y que eh, bueno pues la política sería la gestión de la polis. La gestión de la ciudad. Dicho así, ¿no? pues eh, de algún sistema político igual y es necesario, de algún sistema de gestión de la ciudad. Pero igual lo que lo que teníamos de hacer y era escapar todos de les de las ciudades y vivir de otra manera. Porque al fin y al cabo la ciudad no llega otra cosa que una aberración en sí misma. Me parece a mí, eh, me parece a mí. Porque podemos permitirnos ser seres humanos mientras estamos en una ciudad. ¿Mm? El ser humano, bueno, pues se supone que lleva un, un animal más, un organismo más de De la naturaleza. Eh, y es posible eh, ser un animal en la ciudad. En la ciudad, ¿eh? en la ciudad eh, está prohibido casi todo. Casi todo lo que nos fae organismos, casi todo lo que nos fae personas, está prohibido na, na eh, en la ciudad. En la ciudad no puedes, yo que sé, cagar pelacay. ¿eh? Tiene lógica, porque la ciudad. está eh, recubierta de está recubierta de, de, de hormigón eh, que dificulta dificulta en buena medida el, el, el, el, el no la descomposición porque al fin y al cabo los los microorganismos descomponedores van a al igual eh, te haces tierra o te arriba una piedra tal pero bueno digamos que si por el por, por el campo eh, cagues en la no cagues en el campo Bueno pues tampoco no pasa nada, ¿no? Esa mierda, pues, eh, junto con los restos vegetales y a lo mejor pues animales o lo que sea que haya en la tierra y los microorganismos y tal pues sufrirá una descomposición seguramente mucho más rápida que la que, que la que sufra cuando, cuando esa deposición va para arriba de, va para arriba de del de asfalto, ¿no? Pues sí, supongo que sí. El, el PIS, pues también, bueno, deja de ser también un, un, un tipo de, de excremento eh, y, bueno, mechar en acá en la ciudad está prohibido. Tienes que mechar y cagar nada más en, en, en los sitios autorizados, que son unos estaces enormes, gigantes, que se ponen dentro de, de las viviendas y, y de otros locales locales. Eh, de uso público, pero todo caso cerraos eh, siempre cerrados y siempre requisados, hay pequeñucos y tal que no que no se ve ese porque claro, está feo, está feo hacer esas cosas que que les todos los organismos que viven en el planeta, eh, de una manera o de otra, porque los vegetales también expulsen los Los los, los, los, ...los los desfechos... ¿eh? Eh, ...pero bueno... ...los animales... Echen los todos... ...los animales... ...ruelen pues, todos más o menos... ...como nosotros... ...pero bueno... estamos visto... ...que lo fegan los animales... Oye, ...no deja de... ...no pasa nada... ...pero que lo fegamos nosotros... está hemos visto... ...cosa que por una parte... ...no me extraña... ...porque... ...si en un sitio en el que... ...también... ...de una manera... ...yoca... ...demencial... viven juntas cientos de miles de personas hay sitios en los que viven millones de personas en una superficie muy pequeña en una superficie muy pequeña viven cientos de miles de, de personas en, en esta ciudad mismamente Radio Cuca y es la radio libre de Dubieu nos llamamos pues en Dubieu, eh, más de trescientos mil organismos bueno muchos más porque también hay Hay animales y de otro tipo Digamos que más de 300.000 seres humanos ¿eh? Vivimos en una superficie Que no sé cuál es la superficie de Pero teniendo en cuenta Que caleando Pues atravesarla tranquilamente En una hora Bueno, una hora a lo mejor diendo un poco de prisa Ponte que en una hora y media ¿eh? Pues hombre, mucha superficie cuyo, yo que no llega. No sé, son un diámetro De unos 7 kilómetros No sé si llegará ¿Eh? y en un diámetro de unos siete kilómetros más de 300.000 mil personas viviendo. Es ¿eh? normal que no se pueda cagar calle, Porque si cagas pelaca y si personas ¿eh? Eh, cagan en la calle, pues la verdad que bueno habría una proporción de mierda interesante, eh. Y seguramente bueno pues la mierda provocaría muchos más problemas que ¿Qué beneficios puede, puede aportar sencillamente descomponiéndose? ¿eh? Sencillamente descomponiéndose. Porque la descomposición es yeah, absolutamente necesaria. ¿eh? Sería absolutamente necesario cagar en el monte. ¿eh? Como los animales. Caguemos en el monte, mexemos por el monte. Y entonces es, esa mierda ¿eh? actuarán sobre ella los organismos descomponedores. ¿eh? Y transformaránla. de manera, ¿eh? de manera que los los organismos produ productores, los vegetales, serán capaces de, de tomar esa esa mierda descompuesta, ¿Mm? esa mierda descompuesta serán capaces de tomarla ellos transformarla ¿eh? en energía, en energía, y, y, los eh, pasa tono, ¿qué tal? oye una una duda que me entró el de que la, la democracia ya era el menos malo y tal, eso fue Aristóteles, ¿verdad? arrémate al oh, micro, como está el micro, que si no, no se te siente. Creo que no, no lo sé. Creo que fue un americano. ¿Qué no, dices? no, que no, fue un griego clásico, joder, la polis, la, la, administración, la política además, administración de la polis. Que les no era demócrata, creo. No, que, ya, no, por eso a lo mejor dicho lo del menos malo. Ya que Sócrates fue, fue preceptor de Alejandro y, y Macedonia no era una democracia era una monarquía no, pero esto te lo no ya la ateniese no no, no, no, no ah, no, no, no, entonces ni de coña porque esto ya la ateniese Sócrates ya era ateniese ah, Sócrates sí ah, pues igual fue Sócrates, igual fue Sócrates. vale fue con estos riegos son todos parecidos, tío porque Sócrates en los sí. libros pintan los otros igual son un paisano con toga y barba y acabó mal te ¿Eh? sí. Mateo, oh, joder, no se puede hablar aquí desde ver, el creo Sócrates se acabó muy mal. Lo que decías tú el otro día de la, eh, la democracia, y realmente fue, aquello fue una verbena en muchas cosas similar a lo que hay ahora. o sea La gente se valía de lo que era el demos las familias poderosas pa, para sus propios intereses, ¿no? Le dieron un poder ficticio y tal simplemente para apoyar lo que ellos querían. Y realmente luego se, no sé, se toma eso, lees libros por ahí y, y lo juzgan desde... desde valores que ahora dan por sentados y como buenos como si esto fuese algo bueno y no sé, tengo libros que critican, por ejemplo, ponen en contraposición el sistema ateniense con el espartano criticando el espartano, ¿no? poniendo como bueno el, el ateniense y lo otro como una barbarie ¿Ah? qué quis que quisiste diga, hombre El el el, el, el como espartano tampoco, y es que me parece a mí, por lo que sea, ninguna maravilla. No, Pero bueno, comparar esos dos, ¿qué quieres que te diga? No sé no, yo. que ser una vida muy jodida, ¿no? Pero bueno, qué... Da igual. La otra, no sé yo, si sería mucho mayor. ¿no? No, qué sé yo, por los nobles y los propietarios, igual ya era puta madre, bien como Dios. Pero bueno, igual los otros no vivían también, ¿eh? Los esclavos y los siervos los y toda esa... No. Peña chuga. pero bueno, qué vamos a hacer. Parecido, el, el, los esclavos de, de claro. la época clásica, pues ahora, Raquel, si quieres, esclavos claro. de la época clásica, yo creo que vienen siendo lo mismo que el trabajo salarial. Que nosotros ahora mismo. que sí. que ahora que te pagas Como tú así. el alojamiento y la comida. Estaba haciendo una reflexión, Tono, no sé qué te parece a ti, que yo creo que la, la, el concepto este de política de la polis tiene mucho que ver con, con la posibilidad no de cagar en la calle. ¿De qué? De cagar en la calle. <ríe> No sé, no le pego ahora mismo la... ¿No oí ves la relación? La relación no. claro relación, que Claro, yo decía, a ver, eh, que, a ver, decía que... Empecé con eso de que, de que la democracia era el manos malo de los sistemas políticos. Decía yo, según dice Aristóteles, no debió ser Sócrates, lógicamente Pero claro, decía yo, es que a lo mejor lo, lo bueno no es tener que administrar la polis. Porque la polis, al fin y al cabo, ya es la ciudad, ...la ciudad no deja de ser una borración ...porque tenemos que vivir en el monte... ...y vivir en una ciudad y una burrada... ...entre otras cosas... ...porque en la ciudad tan prohibido es un montón de cosas... Ah, como, que, cagar. Que, ...como cagar en la calle... ...¿por como qué? Cagar en la calle. Ahora sí, ya claro, claro, claro... ...cosa que digo yo... ...bueno, y es normal porque si... ...300.000 paisanos vivimos en un sitio... ...que no tiene más de 7 kilómetros de, de diámetro... ...cago en la mar... ...pues si cagamos todos en la calle... ...lógicamente va a haber un problema... Pero si estás en el monte, y de puta madre cagar por ahí o mechar por ahí en el monte, digo en el prau. Porque así eso se descompone, lo, los vegetales aprovechenlo, luego los animalinos pueden comer los vegetales. Tiene Pero, su lógica. tú le devuelves a la Tierra lo que claro, se de ella y aquí te claro. Ahora, por ejemplo, te cobran por ello. Yo no es perroción. Cóbrente por cagar, esto es la de mi madre, tío. Cuando no te ponen multa, yo porque... Bueno, Cóbrente que ese sanamiento que se le... que se yo el mundo Esto, aquí sobramos bueno, collacios ala pasealo bien por ahí Cerradme a la puerta o sea que es de raro tengo miedo que venga uno cualquiera que esté sintiendo el programa me va con un nacho o tal y claro, normal, yo prefiero estar cerrado a veces vienen ellos ¿eh? yo, yo, yo los la puerta Dios, abre y tal pero yo no abro nunca espero que un rato que marchen otra vez porque hay, ah, joder y más cosas de raro vais a pensar que soy un raro no pasa nada Eh, tenéis que cerrar la puerta y apagarles luces, porque muy, pongo yo esta yucecina pequeñina eh. y, y como soy aparte de, de anedónico y miserable soy fotofóbico apofénico la de mi madre entonces así estoy yo mayor que no tengo casi no tengo casi luz bueno tíos venga <ríe> hasta luego y chao bueno pues ahora seguimos veis como cuando cuando fego el, el el razonamiento Eh, la gente pilla, lo, la gente darse cuenta, pescándose de que, ¿eh? de que tiento la lógica del mundo, el, el, el, las cosas que yo digo no son ninguna burrada, no son ninguna burrada. Sabéis que más cosas está prohibido hacer placar de las ciudades o por lo menos de, de esta ciudad, ¿eh? porque bueno, oye, dice solo lo de lo de que está prohibido cagar, está prohibido mechar, y bueno, la gente digamos que Eh, que, que va, todavía puede llegar a decir madre de Dios, pero bueno, claro, como no va a estar prohibido, eh? ¿cómo va a estar permitido cagar por la calle? De fecho, no, no fue mucho, decía mi madre, ay, no sé quién, eh, de los, alguien, amigo de ella, tuvo en no sé qué país, en la India, tal, y era lo más normal del mundo cagar por la calle. Y es que yo lo más normal del mundo, la normal en realidad, y cagar en, en, en, en esos sitios, en esos instrumentos de. de, de loza, es en fin bueno pero bueno vamos a pasar a otras cosas que a lo mejor <coughs> cualquiera puede, puede pescanciarse de que de que no es muy normal que, que pase no que te prohibías otra cosa que te prohibían es en ciudades grandes o pequeñas ¿eh? a ver también es verdad que le, que lo de las grandes fase fase moda ¿eh? y luego las pequeñas que no copiaron cuando digo ciudades pequeñas digo pueblinos ¿eh? no, no sé yo si te hará prohibido cagar en un pueblo cagar pela calle en un pueblo pero bueno me imagino que estará como poco como poco mal visto ¿eh? Eh, otra cosa que está que está prohibida en es, está prohibida en las ciudades eh, eh, bueno aparte de cagar y mechar pues por ejemplo comer bueno en las ciudades, no, en ubiel en ubiel está prohibido comer pela calle ¿eh? que dirán oh, no, hombre como está prohibido comer en la calle si yo el otro día salí y de comiendo una bolsa de patates una cosa eh y que eh, tú vayas comiendo y, y no pase nada pero otra cosa y es que hay eh, abonéis leyes como para como para poder ¿sí? eh, sancionar a quien eh, por comer pelacay ¿eh? Eh, de esto ya he otras veces y otro tema pero eh, puedo aseguraros que hay que hay les suficientes normas y suficientes leyes para que prácticamente todo ¿eh? todo lo que no sea yo que sé a dormir a dormir Se sería delito no creo que que el ayuntamiento tenga la intención de multar a la a la gente que encuentre comiendo por la calle pero otra cosa y que el ayuntamiento que ira tocar las narices a da quién por otro tema y diga ah pues como por el otro tema no puedo pillarte lo que sí te pillé yé comiendo una manzana por la calle y ahora va a a flipar, va, va a quedar el pelo. sí, pues, pues desgraciadamente eso pueden hacerlo, pueden hacerlo porque nubieu, no eh, creéisme, podéis creerme nuview, no está prohibido comer placay. Eh, a los míos oídos ya llegó la ¿eh? ya llegó el, el el el rumor, el rumor no, el, a ver, contarme que ya una persona que, bueno, pues que ya era muy activa en esto que llame, que si los movimientos sociales, tal, que si las, que si las rebeliones, pues, pues, pues que la pillaron paseando al perro y, y comiendo, y comiendo una manzana y montándola por, por andar comiendo para la, pa la calle. ¿Mm? Tengo gente en el chat, bueno, yo un poco tontaría comentar lo, lo que pasa por el chat, ¿no?, Eh, porque me pueden sentir pero bueno, tengo a gente en el chat diciendo eso de oye, oh, no sé, oye, cago en la marca cago en mi máquina, tal, siéntolo mucho hombre, no sé, no se siente eh, que ya tontería, ya lo sé sentílo mucho porque totalmente me están sintiendo ellos a mí, pero bueno hombre, qué sé yo, pues joder, va, oye oye, el otro día de lo, de lo grabos que para arriba hoi, déjenme, déjenmelo todo, déjenme la música, déjenme la aplicación de música, déjenme el CD de la música de fondo y déjenme también el el el pendrive este para para llevar el programa grabado, o sea, que en un segundo cuando podéis poder subirlo, ¿eh? No lo sé. Bueno, pero vamos con les con las prohibiciones, con los prohibiciones que que existen en la ciudad. una una prohibición que que existe que existe en la ciudad aparte de que te he prohibido cagar te ha prohibido mechar eh, por cierto está también prohibido eh, echar japos ¿Eh? yo eh, eso bueno pues puede tener sentido porque los japos son transmisores de, de enfermedades bueno vale sí y los cagados y los meados igual también pero yo cuido ¿Eh? ...que tiene mucho más que ver con esta forma chunga de vivir... ...cuido que si viviéramos en el campo... ...y cagáramos, mecharamos, echáramos japos en el campo... ...seguramente el, el su so poder... Eh, ...que ten, que lo tendría igualmente... ...su so poder transmisor de, de enfermedades... ...o generador de enfermedades... ...seguramente sería significativamente menor... ¿eh? ...pero bueno, a ver... Eh, ...comer... ...comer no tendría por qué estar prohibido, ¿no?... ...no sé, decir tú... usted, pero qué mal fae comer... ¿Eh? Hombre, ellos cuando sacaron este días pasáronse eh, o, o justificáronle a través de, de cosas como la urbanidad como el respeto a los demás como que no sé yo quién va a sentirse ofendido porque porque porque teamos comiendo para acá. pero bueno puede haber o puede pasar ¿eh? que ofienda porque te amos, porque te vamos comiendo placaca Eh, pero bueno, y qué sé yo, ¿no? yo más bien te, pienso en lo, en lo otro, eh, en eso que dicen de, de que, en eso que os decía yo antes, de que posiblemente, sencillamente busquen maneras de tenernos controlados de poder cogernos cuando, cuando ellos quieran. Yo pienso eso, eh, pienso más, pienso más así, pienso más perestillado. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más cosas están tan prohibidas en la ciudad? Ay, bueno, pues en la ciudad una cosa que está prohibido y que a mí me ofende mucho, ¿eh? Porque prestan mucho facilidad y es dormir, ¿eh? Eh, Dormir en la calle. Si, si quieres dormir en el requechín, cerrado y por arriba, por baixo, y, y por los llaos, en ¿eh? eso que llaman las viviendas, entonces sí, ahí, ahí puedes dormir, que ahí no te van a decir nada, no pasa nada. Pero, ¿eh? como se te ocurra dormir para la calle, cuida bien. Vosotros, coño, que dormir por la calle igual yo porque no tiene otro sitio para dormir. Pues hay mucha gente que duerme en la calle porque no tiene otro sitio para dormir. Pero luego, yo creo, pues tú o yo o quien sea, podemos dormir también para la calle. Sencillamente, pues yo al otro día, y una cosa que la hago muy a menudo, ye, cuando hay sol, préstame en la de Dios. Después de comer, échame en un banco a la larga, eh, en un banco de sentarse, y echar una cistina. Bueno, pues eso podría ser susceptible de... ...de ser sancionado, de ser... ...de ser multado... ...sí, sí, sí, sí, sí... ...perfectamente, perfectamente susceptible... ...hombre, joder, de yo... ...eh, divorro yo... ...y a mí, pero pues, también, hacerlo. ...van a, van a multar así... ...sin más a la gente que... Te ha durmiendo por la calle ...sentar un banco o echar un banco... ...posiblemente no, posiblemente no... ...pero, si quieren, podrían hacerlo ...podrían es esa es la cuestión... Eh, ¿Falle de algún tipo de daño, de algún tipo de, de mal el, el dormir por la calle? Pues, pues hombre, me parece a mí que no. No, no sé, yo creo que no falle ningún mal. ¿eh? Porque lo de cagar y mechar por la calle, vale, pues oye, teniendo en cuenta que la ciudad, ¿eh? que la polis, llega un sitio en el que la naturaleza, ¿eh? el, el, la esencia, el medio de vida de cualquier organismo, ¿Eh? El medio de vida natural del ser humano, pues tapose con una capa enorme de, de hormigón, de, de ladrillos de tal. Bueno, pues sí, puede hacer mal porque pues, la cosa no descompone bien. Y teniendo en cuenta los cientos de miles o incluso millones de personas que, que viven arraquechados en un, un espacio pequeñín, una superficie pequeñina pues bueno, puede ser un problema. ¿eh? Eh, pero bueno, lo de comer, pues que qué se te diga. Retorciendo mucho el argumento, uno puede decir que, que bueno, que puede ser peligroso porque pueden tirar los restos y esos restos pudrir y, y también traer enfermedades. Hombre, no, no creo, porque como les decáis en Spolis y obligatorio, también. Eh, no lo hace todo el mundo, pero bueno, esto también es obligatorio, y también es sancionable, es eh, obligatorio tirarlo un contenedor autorizado, se si en papeleres o sea si la basura de casa, después se en no encima, tienes que tirar la basura a determinadas horas y, claro, oye, hostia, verás, y cóbrentelo bien, ¿eh?, cóbrentelo bien, cóbrentelo bien, cóbrentelo bien, cóbrente muy poco, ¿eh?, una cosa que, que me jode mucho, porque lo que tendríamos que hacer ya era no generar tanto residuo, y, oye, pues, reutilizar más escoses y bueno en fin, es, pero hay otro, tema, hay otro tema estábamos hablando de las prohibiciones que vale, sí retorciendo mucho el argumento, comer puede puede traer algún problema, pero me cago en la mar, dormir, joder qué problema trae a dormir yo la verdad que no, no se me no se me ocurre, pero bueno, oye, pues, qué sé yo si lo dicen ellos que saben tanto ¿eh? ¿alguna traerá? <risa> Oh, Cuánta belleza, eh, cuánta belleza musical, joder. Pásame que la composición y de de Beethoven. Sí, supongo la banda y la banda sonora de de la película de Kubrick de la, la, la naranja mecánica, Clockwork Orange, eh, y para medida que llegue todo de, de Beethoven. O me he interpretado seguramente con cierta creatividad, pero. pero bueno, compuesto por. por Beethoven, joder. Hostia, tendré que cambiar la de la del Fight Club por la del Clockwork Orange. Nah, para mí que no, para mí que no, gusta mucho, me temo la de la, la otra, la de la de la del Fight Club, la del Club de la Lucha. Que vale, ¿no? Que entre los Das Brothers esos y, y Beethoven, pues seguramente que Beethoven tenga así más relevancia y tal, pero que joder, que me guste, me hostia la otra. Uy. Bueno, sigue sintiendo, por si no lo sabes, bueno, sigue sintiendo, si estás en el 107.3 de la frecuencia modulada, porque si estás en la www.radicunga.org, no estás sintiendo absolutamente nada. Porque no se, se siente, o sea que... <risa> Estuvieron aquí mirando de hacer para pa arreglar que se sintiera, pero se ve que no fueron quién. Pero bueno, nada, pues que lo sé No desfallezcamos, que lo, lo seguiremos intentando. Hombre, otra posibilidad... Otra posibilidad que existe... Y que haya poderes superiores... Que te han intentando boicotear a Nedonia. ¿eh? Que sí, joder, que eso puede pasar, tranquilamente. Uy, que sí. mira ¿veis el, el programa? ¿Sentiste el programa que hice la, la semana pasada? ¿Eh? al rodio de, de los Estados, ¿eh? no de los Estados Unidos, joder, de los Estados en general, de la, de la organización estatal. Y de la misma manera que eh, que hoy estoy estoy hablando de, de, de la organización política en general y, y de las polis, las ciudades en particular, bueno, pues lo otro día, la semana pasada, hablé de la organización estatal, ¿eh? de las organizaciones estatales. Yo me di dije cosas, ¿eh? que igual no son muy políticamente correctes. ¿eh? Mira, políticamente. ¿eh? Tendré que ver... Lo, lo, lo... Bueno, igual, ¿eh? otro día ya es ahí ya un poco más sobre este tema. Pero bueno, que digo yo que, que dicen cosas que no son muy correctas. ¿eh? Y entonces a lo mejor dijeron las autoridades, porque las autoridades entonces cosas hacen eso. ¿eh? Tomen decisiones por los demás, igual por no su bien, o ellos creen que por no su bien. Bueno, yo creo que siempre está mal tomar decisiones por los demás, pero bueno, ellos igual decidieron. Oye, no bueno para la, eh? no bueno pa la gente, no bueno para la gente, no sano, que sientan las barbaridades estas que dice el anedónico miserable, no bueno. bueno. O sea que vamos a cortarlo. Pues bueno, resulta que el, el programa de la semana pasada, los que no se interesen en directo, que bueno, directo no pudo sentirse, ...porque llegó un cierto momento, un cierto instante... ...en el que se cortó la emisión la a través de Internet... ¿Mm? Eh, ...creo que coincidió además... Uh, ...sospechoso, creo que coincidió el momento... ...en el que se cortó la emisión a través de Internet... ...con el momento eh, en el que paró de grabar... ...pese a que supuestamente yo seguía viendo aquí... ...en el Udacity que estaba que estaba grabando... Eh, ...después resulta que grabó nada más... ...cuando quise reproducirlo grabó nada más medio programa... está a la vuestra disposición y está en el está en el de de programas grabados en diferido para para que se sienta de en cuando pero nada más un un cacho nada más media rina oito también con un tema parecido estoy metiéndome también con con con autoridad metiéndome también con con estas organizaciones en las que unos pocos deciden lo que allí lo bueno lo correcto para muchos eh con unos pocos deciden que que la cae en un ye sitio para cagar, en un ye sitio para peor no, pero de todo que en un ye sitio para comer, que la cae en un ye sitio para dormir, ¿eh? todas esas cosas, deciden y muchas otras, hombre, esto ya nada más un, un pequeño ejemplo, pero, pero deciden otras muchas cosas por nosotros. Porque supongo que piensan que, que nada más ellos están, ¿eh? están dotados para pa tomar esas decisiones. y que los demás somos tontinos, que no, que no podemos tomar esas decisiones. ¿eh? Será verdad, será verdad que nosotros no somos ¿eh? los seres adecuados para tomar para tomarles decisiones, y tienen que tomarles por nosotros, porque nosotros les tomaríamos mal. Hombre, pues en ese caso, casi igual tenemos hasta que darles gracias, ¿eh? porque están tomando decisiones buenas para... Yo que sé, pues para la nuestra salud, para, el, para el nuestro entorno, para, para, para el nuestro desendolcu. ¿eh? Pero claro, pienso yo cosas como: a ver, en la ciudad está prohibido cagar, está prohibido mechar, está prohibido echar japos, está prohibido comer, está prohibido dormir, pero está permitido pues andar en coche. ¿eh? ...y vosotros de... ...bueno, pues que tiene de malo andar en coche... ...estaría bueno... ...joder, como para no estar permitido andar en coche... ...no... ...bueno, pues el, el coche... ...tiene un problema... Que, ...que echa un montón de mierda... ...según mandando... ...y ahora los que digo va ...que joder, esos son topejadas... ...no sé qué... ...mierda ni qué hostias... ...bueno, pues vamos a decir que entonces el, el coche... ...me gusta... ...me gusta llamarlo quemador del dinosaurio muerto... ...porque yo lo que fae básicamente quemar... dinosaurio muerto ¿eh? el quemador de dinosaurio muerto además de, de, de, de echar mucha mierda porque el quemar de dinosaurio muerto echa mucha mierda al aire al aire que curiosamente luego hay el aire que respiramos ¿eh? y, y que nos ponemos malos por respirar ese, ese aire lleno mierda ¿eh? ese aire que eh, ese carbono, ese monóxido dióxido ¿eh? respiramos Ricardo, claro ponémonos malos irritámonos y y joder pues eso y unos de cosas importantes de la de la contaminación pues bueno oye pues las autoridades que que no quieren que que todo esto se contamine de de caca de cagados pues vienen también vienen también entonces en esa de que todo esto no se llene de la mierda que se suelta al quemar dinosaurio no más pez No, no lleva una cosa equivalente. Cagar, entre cagar y quemar dinosaurio, hombre, yo no sé exactamente cuál de estas dos cosas genera más, más más más contaminación, ¿eh? Pero bueno, y lo de cagar, al fin y al cabo, fue algo lleva haciéndose toda la vida, eh. Joder, y de muchos veces anteriores. Donde que hay organismos en la tierra, cagas, eh. Y donde que hay organismos consumidores en la tierra animales, comes, ¿eh? Joder, pues oye, y dormir también, no duermen todos los animales, dormimos todos los animales, qué sé yo, y además que no contamina, me pasa a mí dormir, ¿eh? comer, hombre, sí, lo que decíamos en antes, y, si comes una manzana y tiras el musico al medio de la que hay, ¿eh? pues a lo mejor y no viene un paseo y lo come o qué sé yo, pues igual eso contamina también, no sé, no sé, pero pero lo de quemar dinosaurio, yo estoy casi convencido de, de que eso... ...de que eso contamina... ¿Mm? ...hombre, contamina mogollón... ...yo qué sé, pues... ...si están tan preocupados... De, de, de, por, ...por nosotros... ...que no se contamine el sitio este... ...y, y que la convivencia se plácida y tal... ...por qué está permitido, por ejemplo... hacer ruido... ¿Eh? ...oye, yo os conté muchas veces... mí el ruido, me muy mal... ¿eh? ...y como ya mucha gente... ...por qué está permitido... hacer ruido... ¿Mm? ...hombre, yo diría lo primero... ¿Cómo llegue que una persona quiere hacer ruido? O fae ruido sabiendo que hay otra gente de cerca. No sé, eso igual yo tema pa, para otro día. Pero bueno, de todas maneras, las autoridades estas que, que se consideran con la capacidad para para a los demás lo que podemos y no podemos hacer, lo menos que tenían de hacer y era asegurarse también, igual que nos dejen, igual que que nos dejen hacer cosas que atenten contra nuestra salud, pues debieran asegurarse de que que no hay ruido, ¿no? Y alguno puede decir, no, pues pues sí, claro que sí, anedónico, que que si fae un vecino, por ejemplo, mucho ruido, pues pode denunciarlo eso tal. Bueno, yo mucho mucho en eso, porque bueno, eh, las experiencias de la gente que conozco, que yo que sé, pues que a lo mejor llama la policía, la policía poco menos que los manda a tomar viento. ¿eh? Pero bueno, luego aparte ya vamos a ponernos en otras cosas. Vamos a suponer que, que la gente somos malos por naturaleza y entonces les hacemos ruido para pa molestar a los otros. Puede ser, pues igual somos malos y, y nos gusta molestar. Puede ser. pero las autoridades sin embargo pues ellas no hacen ningún ruido pero coño pues luego resulta que las mismas autoridades pues pues mandan a eh, mandan a perros guardianes en, en, en quemadores de dinosaurio eh, que fan ruido eh, esa mierda que no nos dejen que no nos dejen echar a la calle esa mierda y es obligatorio echarla en unos en unos en unos cubos los eh, cubos de basura ¿Eh? ...de determinadas horas... ...y de una determinada manera... ...echala ahí... ...pero después pasen... ...pasen en camiones... ¿eh? ...camiones que queman... ...también muchos dinosaurios muertos... ...bueno, a ver... ...me van de que van... Eh, ...propulsados a gas natural... ...que ye también... ...combustible fósil... ...pilláisme ahora... ...no sé si ye de dinosaurio... y de plancton, ...o ye de felechos... ...o de qué coño y. ...pero bueno... <coughs> ...y de algo muerto también, ¿eh? Y quemar muerto siempre sale algo mal... ...bueno, pues eso... ...facer un ruido a la hostia, ¿eh? Y vienen ahora horas en las que se supone... ...que no te ha permitido hacer ruido... ...y pasen todos los días... ...y hacen mucho ruido, ¿eh? todas las noches... Eh, ...no sé, y es curioso... ...y es curioso que las mismas autoridades... ...que no nos dejan... ¿eh? ...que se preocupan tanto de que la vasoria te ha, ¿eh? ...que la mierda... te arrequechada en un sitio específico y tal para proteger la nuestra salud pues pues la nuestra salud mental digamos ¿eh? el el nuestro derecho al descanso el derecho al descanso es si no lo no lo, no lo protegen no lo protegen ellos mismos oye qué sé yo es curioso eh es curioso ...y, y sí es curioso porque dejen al dinosaurio dejen que ande dinosaurio sin problema eh. No puedes dormir por la calle, pero ya que en realidad tampoco puedes caminar por la calle. nada más puedes caminar por los aceres, por, un, por una superficie muy pequeñina, ¿eh? Por una superficie muy pequeñina. O sea, yo creo que si sumáramos toda la, to la superficie eh, de la ciudad, de la que no hay viviendas y tal, y que eso vamos a suponer que lleve privado, eh, si sumamos toda la superficie de la ciudad, la superficie por la que puede... Andar la gente y la superficie que está reservada para que anden los quemadores de dinosaurio, oye, pues cago en la mar... para mi idea que iba a haber mucha más para quemadores que, que la que hay para pa nosotros, eh para mi, que, que sí, pa mi idea que sí, para mi idea que sí, son cosas curiosas, son cosas curiosas que no sé vosotros si de alguna vez vos las planteasteis, a lo mejor me las planteo yo porque soy un raro, o a lo mejor soy un antisistema y un tal, no sé, no sé. ¿eh? No sé, porque porque yo creo que... No, porque los que sí que son antisistemas de verdad... A mí pa, también me ven como un raro. ¿eh? Sí, debo ser... Debo ser anti-antisistema. Anti <risa> que bueno, las cosas... ¿eh? Los círculos llegan a tocarse, los extremos. ¿eh? Tocaré medio con el extremo del sistema. Al ser anti antisistema igual me toco con el sistema. Igual no, ¿eh? porque estas cosas que digo de cagar calle y tal... no cuadra mucho no cuadra muy bien para para el, pa el sistema ¿eh? para el sistema veis que, que nos cuenta cosas ¿eh? como vimos al principio nos cuenta cosas y de tanto que nos cuenten creemos eh? creímonos que es normal nunca eh, no, no me pero pero ¿eh? creímonos que que ye, ¿eh? que verdad lo de los reyes magos nada más unos años vale pero creímoslo a veces pues, ¿Eh? Pues creímonos lo de lo de la democracia, creímonos la democracia, creemos que en democracia ¿eh? somos libres. Y después resulta que cuando decimos eso de eh, yo no soy demócrata, pues se siente que echarles manos a la cabeza. Claro, pues pensarán, yo qué sé, pues qué tal, por, por la dictadura militar, una una cosa, una cosa así, una coña, señal Sorales. Últimamente no, no salían, no salían, mira, o que salieron. En fin, bueno, pues la verdad es que lo, yo curioso porque esto suena en cualquier otro momento que no llega ahora un punto y entonces bueno la peña un engadello mental de, de la hostia. ¿eh? En fin, eso que estábamos, estábamos hablando, estábamos hablando de mentiras. Eh, Cual es la mentira de la, la mentira básica de la democracia? Pues la mentira básica que yo creo que nadie la, la formula es la llena eh, de que todos los individuos Que los individuos no somos quienes a, ¿eh? a, a gobernarnos, a dirigirnos por nosotros mismos. ¿eh? No somos quienes a tomar decisiones por nosotros mismos. Necesitamos que otros les tomen por nosotros. ¿eh? Asumimos, ¿eh? aceptamos que se hayan otras voluntades las que, ¿eh? que manechen la, la nuestra, las que digan lo que podemos y no podemos hacer. ¿eh? No, no, no podemos ser nosotros, tienen que ser, tienen que ser otros. Tienen que ser otros, es allí una de las mentiras. Si veis otra mentira que cuenten mucho, Perequí... aquí, eh? y que me gusta mucho, además de una mentira que ya a veces, a ver, y una mentira que no sé si, ye, ye. pues cuento, a ver, dícenos en la sociedad capitalista la propiedad privada está permitida, dícenos los socialistas, no, no, la propiedad privada y un robo y tal. Pero si la propiedad privada no existe, es mentira, ¿eh? la propiedad privada no existe. Aquí ¿eh? y absolutamente todo de los que manden. Cuando digo de los que manden, no digo necesariamente de los políticos. ¿eh? A lo mejor digo de, de de los que manden de verdad, de, la, de los que tienen tantas perras que nosotros no vamos a llegar nunca a... nunca ah, ah, ni siquiera imaginado. Pero bueno, eh, son ellos al fin y al cabo los que los que manejen también a, a los legisladores y, y los que seguramente inspiren las normas fechas para su disfrute. Y en esos normas, eh, en estos estados supuestamente capitalistas y en los que la, la propiedad y de algo sagrado y tal, es mentira, es mentira, porque las cosas no son tuyas, tú no tienes absolutamente nada. De te ¿Eh? que hay otro concepto diferente dicen tu salud pero yo creo que cualquiera de los que ¿eh? cualquiera de los que estamos aquí sabemos que, que en realidad no tenemos nada porque el día que, por ejemplo eh, si tú tienes un prau ¿eh? y el gobierno decide que una carretera va a pasar tu prau, ese prau ya no es tuyo y de ellos eh, no, tienen, no tienen que, que negociar contigo ¿eh? no tienen que negociar contigo a ver si ellos lo vendes no sencillamente lo coyen que o eso no quieras igual y no te no van a negociar con tu precio, precio van a pagar en todos oye porque de una mala si dices esto bueno pues no me queda otro que tal pero bueno pagame pues esto y esto y tal no no no pagan lo, lo que ellos yo soy del lado lo que ellos ellos mismos decidieron que ya lo que lo que tienen que que pagate no y quien dice que, que, que la propiedad pues eso inmobiliaria o La propiedad del terreno no un no de no verdad no existe la propiedad, pues decimos otro tanto, pues por ejemplo de les perres ¿Les perres qué son les perres son una anotación, un ordenador un ordenador antiguamente en un libro y un ordenador son una puñetera anotación ¿eh? esos son las meses perres. Y el día que, que los que manden decidan, pues yo qué sé, pues un corralito con una devolución que es la de mi madre... Pues ya está, nosotros no mandamos nada, porque nosotros eh, hemos asumido que somos incapaces de ¿eh? de autogobernarnos y posiblemente somos también incapaces de gestionar una propiedad por nosotros mismos. ¿eh? Dicen los socialistas, ¿la propiedad privada hay un robo? No, amigos, tranquilos, la propiedad privada no existe. No, pero no, ¿qué coño va a existir? Joder, ay Dios, y que también... ¿eh? Qué perina perina hay alguna gente, en fin. rascando día a día para el plan de pensiones tantos seguros tantas tarjetas y tantas esclavituds para tener una vivienda tantas ideas tantas creencias tantas como formas existen de violencia tantos prejuicios tantos temores pensando que los miedos nos hacen mejores y luego nunca.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 Bueno, bueno, bueno. ¿Mm? Y después nunca nos acordamos de que los días vividos fueron cortos por algo. Una de las cosas por la que los días son cortos y porque los gastamos obedeciendo porque deseamos hacer cosas, tenemos voluntad ...pero no nos atrevemos a exercerla... ...y no hacemos esas cosas que deseamos... ...porque deseamos a otros... escoger por nosotros... ...entonces no hacemos... ...lo que nosotros queremos... ...facemos lo que quieren ellos... ...ellos manden... ...nos consumir... ¿Mm? ...y pensamos... Que somos felices consumiendo porque y eso es lo que nos mandan. A lo mejor, si pensáramos, pues no llega a consumir lo que nos apetecía, lo que lo mejor, lo que nos apetecía, lo que realmente hubiéramos deseado, hubiera sido pasear por un prado. Pero en cuanto de pasear por un prado, compramos una tele. ¿eh? Trabajamos para poder tener las perras a como para comprar esa tele y estar tirados delante de esa tele el tiempo que podemos estar tomando el sol. Eh, acordemos no un acuso naide, ¿eh? porque no somos culpables ¿eh? de lo que hacemos. ¿eh? Hay otros que pueden mucho más que nosotros. ¿eh? Que nos ordenen hacer cosas y a los que ya es muy difícil resistirse. Pero por favor, que nadie tampoco nunca criminalice a los que se resisten, ¿vale? ¿Eh? Entre todos vamos a ver si somos quien, coño, a, a librarnos de, de estos puñeteres caenes. Joder. Eso, eso, eso decía yo. Bueno compañeros, eh, vamos a poner aquí fin a este extraño programa eh, extraño programa porque bueno, esta música de fondo que no es propia y en absoluto, en absoluto propia de, de, de Anedonia en Anedonia ponemos otra banda sonora, esta es parte de la banda sonora de, de Clockwork Orange una, una peli basada en un libro Eh, como casi siempre palmas el libro que la peli esta peli eh, una maravilla ¿eh? este Kubrick fue un puto genio y esta película es una maravilla pero el libro que eh, todavía mayor y todavía mejor además bueno el libro bueno no soy un spoiler no voy a revelárselo pero el libro una versión original que se publicó en, en la Gran Bretaña Eh, contiene un capítulo más que no una aparecía en la versión que se publicó más tarde en los Estados Unidos, y Kubrick, pese a ser británico, eh, lo que llegó al cine fue la, la versión estadounidense del libro, con lo que digamos que falta un capítulo, un capítulo que da totalmente la vuelta a la historia. Y el libro de Burgos, coño. ¿Eh? habitualmente los libros son mayores pero en el caso de la de la banda sonora que, que je, je, ponemos de vez una en cuando eh, la de ¿Cómo se llama esta peli joder de fat club <risa> no me acuerdo de huevos también está basado en un libro en este caso de, de chuck palagniuk ¿eh? pero pero ese es el libro yo no fui a, a pasar de la no sé 10 20 páginas y forzándome mucho porque de verdad que no, no, no me gusta a ver a mí ese rapaz mira que a mí préstame el gel, eh yo ese rapaz no me pillo tío y es muy moderno para mí yo, yo, yo del, y yo entero de él y este del club de la lucha fui incapaz de mira ahí. la peli parece que hay una, una maravilla pero el libro no pude oye Bueno, y lo dicho, un saludo muy grande para toda la gente que estuvo sintiendo a Nedoni a través del 107.3 de la frecuencia modulada este, este día 21 de febrero del año 2013. Eh, en un saludo a la gente que estuvo sintiendo hasta en directo a través de www.radiocuca.org porque no, no hubo nada, porque no se, no se siente la nueva emisión, la emisión de la cuca. a través de internet, en no un furrula, estamos trabajando en ello, ¿estamos trabajando en ello? ¿Es así el acento? Sí, es que sí, estamos trabajando en ello, para ver si somos quienes a mayorarlo. No obstante, sí sí que un saludo muy corto a la gente que lo está sintiendo de esa manera, pero un diferido, ¿eh? Yo puto directo, yo punto diferido. Eh, un saludo a la gente que lo descarga de Org, un saludo en general a, a toda la gente que siente anedonia y, bueno, hoy hoy olvidáseme me toda la música pero no por eso ¿eh? no por eso vamos a no por eso vamos a cambiar la, la, la canción de, de cierre vale eh, no por eso voy a desear de, de a vos ¿eh? que no busco ya vale venga hasta el viene. Das Coverla, que estás padeciendo una náusea constante. Traer te siempre los mismos tronos, sin girar, sin parar, encima de un perro que ha dado ya demasiadas vueltas, demasiadas veces en el mismo sitio y ya lo has comprobado. A cada tropiezo le sigue un palo. Nada. Sirve para nada El príncipe nunca se convierte en rana Y y otra vez se pone en marcha La misma manivela que mueve el engranaje Y en estaciones lunes a viernes Domingos festivos El tiempo ya que para verlas venir intentar discernir entre tanta borralla Que ya les vale De cuentos chinos y embuses oficiales Punto final y mucho cuidadito Con recordar quién fuera el delfín Del general Porque ya da igual Porque hoy los supuestos contestatarios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 You no te know, you No, you know, you know, No, know, you know, you